e s t a m o s por a h o r c o n t r a uno ahora. ¿no? Ah, ah, claro, está bien, no s a b í a n o s a b í a el cambio. De... Gracias, gracias por la invitación、sí. de los mates. No, te vi ahí, no, más lindo de compartir un mate con vos. Bueno, este, a ver, están, por un lado están los perimetrales y por otro, está el, por otro lado están los del juego interior. Sí, pero se acomodan así. n o n no, no es una orden, no es una orden, se acomodaron y a partir de ahí los lo respetamos, sobre todo la, la rutina de, de tiro del día del juego. Bueno, sabemos que estás con un equipo corto con respecto a lo que a, a principio de temporada tenías pensado. De hecho, dos jugadores de los tres, tres estuvieron ahí, un se quedó mal, se、si、fueron los otros dos. Pero también hay algunas apariciones que fueron buenas. Fernández fue una buena aparición, por ahí aparece j u á r e z la Fuente con más minutos. Bueno, ¿cómo lo vemos? La verdad que lo primero que, que hicimos fue tomar conciencia de, de la situación y, de, y del plantel que habíamos armado.、Eh, yo sigo insistiendo que... son todos jugadores que, que, que en algún momento cualquier entrenador quiere contratar、eh, lo que sí a lo mejor son los tiempos ¿no? eh, de, de la contratación de todos juntos、eh, no sé, la, la, la aparición de víctor me parece que es un chino con mucho potencial víctor fernández víctor fernández q、sí. u jugó el federal el año pasado en、sí. san, san, san nicolás nosotros ya lo e íbamos siguiendo、eh, es un chico que tiene un potencial enorme Lo que pasa es que por nuestra situación tienen que adelantar pasos y a lo mejor crecimiento, ¿no? Hoy,、eh, ser suplente de un equipo de Liga Nacional、eh, es, es muy importante y él pasó del federal a, a cumplir esa, esa función. Entonces, bueno, entendemos el periodo de rotación, todas las cosas que le tienen que pasar para, para que pueda rendir en su nivel. Pues t i e n e s dos jugadores que, que son importantes dentro de la rotación que estuvieron en el f e d e r a l año pasado. Sí, sí.、Eh, Y, y de otras categorías también Sí, y argentina Liga、sí. de la liga argentina se、eh, v o morales、eh, pasó de, de la liga argentina A s el r e ala pidió titular del equipo ¿no? entonces nosotros sabemos de nuestras limitaciones、eh, necesitamos encontrar nuestro nivel nuestra regularidad y somos totalmente conscientes que tenemos un, un torneo aparte con 4 5 rivales directos que e se va a s e r n u e s t r o objetivos Que no encender l a temporada de la Liga Nacional. Obviamente, obviamente, ese, ese es nuestro objetivo,、eh, pero pero no mirándolo para abajo, sino para arriba, ¿no? Nosotros, de ese grupo de 4 o 5 equipos que, que a lo mejor no gozan de un presupuesto tan abultado, nosotros de esos 4 o 5 queremos salir、eh, primeros. Ese sería su campeonato y sería su campeón. Exactamente, exactamente. Y después somos conscientes de que. Eh, los rivales de mucho poderío económico y de un plantel、eh, con mucha jerarquía nos van a dar el plus para, para poder salir de ese pelotón claro,、eh, ¿hago alguna posibilidad o a l u n a se vislumbra en algún momento p a r a la Liga Nacional, la llegada de a l g u n o s extranjero? s hoy no, hoy no, no lo tengo evaluado, no, no es algo que me que esté permanentemente pensando en eso,、eh, no quiero perder energía En, en, en el equipo, hoy estoy enfocado plenamente en lo que tengo、eh, y, y después con el tiempo se verá. ¿no? Yo también sé que la dirigencia está haciendo un esfuerzo enorme de empezar a cumplir como, como lo está haciendo、eh, con, los, con los primeros meses de pago, ¿no? eh, eh, que hacía mucho que no, que no pasaba.、Eh, entonces, bueno,、eh, si bien estamos bien por ese lado. Eh, tenemos que crecer en el, en el, dentro del equipo. Bueno, esta noche, todo el plantel completo, como lo planificás, como lo planeás después de lo que fue el p r i m e r partido. Sí, todo el plantel completo,、eh, tenemos una deuda con nosotros mismos、eh, en cuanto al rendimiento y a la entrega de energía, q u a va a ser、eh, la prioridad para, para el partido de hoy.、Eh, obviamente queremos ganar, pero me parece que la imagen que dejamos para nosotros mismos primero, Eh, en el primer juego、eh, no, nos fuimos con nos f un i m o o s c un gustito amargo entonces hay que revertir eso. ¿Tengo los 5 ya? Sí, sí tengo los 5 de siempre、eh, tanto Bolívar, ya me lo sacaste d e s t e fue e l Chino i l l y que te dijo. Me dijo el chico, s a c i r o n el 5 p a r o mandar un mensajito pero se cauteló todo. En Barre Plata no me puso los 5, no me lo p u s o la p l a n u i l l a y me los cambió al último momento, pero es así, yo lo conozco.、Eh, tanto Bolívar Ortiz, Morales Cantón. Gracias, buen juego. Bueno, Ahora v a y a tomar los mates. Dale, te esperamos. Ahí está.